cuando Sebastián estaba ejerciendo el país estaba descabezado por lo tanto nosotros no podíamos ejercer denuncia en ese contexto de extrema violencia no tuvimos acompañamiento en esas semanas de horror en Bolivia y cuando llegamos pusimos a disposición de abogados especializados en delitos de lesa humanidad y médicos forenses las pruebas que traíamos, no solo las imágenes del, del cuerpo de Sebastián sino también su historia clínica los testimonios eh, que hoy están resguardados, a Sebastián le faltaban elementos de trabajo como su chamarra a la se subseve su grabador y su libreta de apuntes de allí que los especialistas al analizar entienden que eh, la muerte de Sebastián reviste necesariamente y una investigación rigurosa y esto es denunciado ante la comisión interamericana de derechos humanos pero ante todo eh, necesitamos que se recupere la democracia en bolivia porque sin democracia eh, entendemos que ninguna investigación va a ser limpia en argentina también hay una causa abierta en el juzgado federal número 2 de córdoba y estamos Estamos a la espera de que este tribunal falle a favor de la investigación o no.